...es martes 13 de diciembre... ...hoy tendremos los cielos muy nubosos... ...por lo que no se descarta que se, se escape alguna gota... ...sobre todo por la tarde... ...las temperaturas siguen siendo altas... ...para esta época del año... ...alcanzaremos una máxima... ...hoy de 20 grados... ...ahora mismo el termómetro de Telelelch ...indica 16... ...en martes y 13 los sindicatos... ...vuelven a reunirse con la patronal del calzado... ...ante el servicio de mediación y arbitraje... ...del Ministerio de Empleo... ...para seguir negociando... ...la subida salarial según el IPC... ...con el fin de evitar... ...pues que los trabajadores de este sector... ...pierdan poder adquisitivo... ...por la elevada inflación que estamos sufriendo... ...los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras... ...han convocado otra jornada de paro... ...para mañana miércoles en Elche... ...y otras zonas zapateras de la provincia... ...en caso de que no se alcance ese acuerdo del convenio colectivo... ...estaremos por tanto pendientes como también... ...lo tenemos todo preparado para asistir esta tarde... ...al nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad... ...del vicario episcopal José Antonio Valero... ...un acto que lo vamos a retransmitir en directo... ...a las siete y media de la tarde desde el Gran Teatro... ...y en Tele Elcha, además ya están las cajas abiertas... ...en nuestro árbol de Navidad para recibir... ...la entrega de alimentos no perecederos... ...de nuestros oyentes y empresas... ...para suministrar a los comedores sociales... ...productos con los que incrementar las comidas... ...que a diario ofrecen... ...a las familias y personas más necesitadas... ...es nuestra campaña solidaria de solinavidad. Ook well. de kinderen hebben een goede zorg. Het is een hele mooie kerst. We hebben een hele mooie kerst. We hebben een hele mooie kerst. We hebben een hele mooie kerst. La empresa Mixta iWest delche va a solicitar una subvención de casi 8 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para digitalizar toda su red de contadores del agua en el municipio. También les contaremos que el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche ha comenzado a funcionar en sus nuevas instalaciones. Se ha trasladado a los pisos azules donde estuvo Hacienda. Con esta unificación esperan agilizar. ...los trámites urbanísticos. Y en la crónica deportiva Paco Gómez... ...nos muestra las declaraciones de Pablo Machín... ...y es que el próximo martes el Elche... ...se enfrentará ante el Guadalajara... ...en partido de Copa de Rey... ...y el 29 reanuda la competición liguera... ...contra el Atlético de Madrid... ...pero en estos momentos... ...el entrenador está preocupado y mucho... ...porque hay urgencia de reforzar... ...el centro de la defensa...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 Pues comenzamos nuestro relato informativo en el ámbito sanitario... ...y con la advertencia de los médicos del Hospital Vinalopó... ...los pediatras de este departamento... prevén un invierno con hasta un 60% más de incidencia... ...en virus respiratorios entre la población infantil... ...advierten... ...que hay una generación de niños burbuja... ...que han estado muy protegidos en los años de pandemia... ...y tienen un sistema inmune menos entrenado... ...aseguran que este año se ha adelantado... ...la ola de casos en consultas... ...y los ingresos en planta y en la UCI... ...y que el virus estrella es el respiratorio sincitial... ...responsable de infecciones... ...sobre todo de la bronquiolitis... ...en menores de dos años... ...las causas pueden ser la retirada de la mascarilla... ...el aumento de las actividades sociales... ...y la relajación en los contactos, unido a esa burbuja inmunológica de estos dos años de pandemia. Los pediatras de este Departamento de Salud coinciden en señalar... ...que se debe acudir al médico cuando el niño presenta fiebre elevada... ...de más de 24 horas de evolución y si persiste dos o tres días... ...tos intensa, fatiga, vómitos y malestar general. Y seguimos en el ámbito sanitario porque en el Departamento de Salud del Hospital General ayer se celebró el Día Mundial de la Disfagia, una enfermedad que consiste en la dificultad para tragar alimentos y que está relacionada con múltiples patologías y que en el Departamento de Salud afecta ...casi al 10% de la población... ...los pacientes con enfermedades neurodegenerativas... ...cerebrovasculares y los ancianos frágiles... ...constituyen los colectivos más vulnerables... ...para padecer disfagia... ...ayer se llevaron a cabo diversas actividades... ...en el Hospital General como la realización de vídeos y mesas informativas con charlas sobre esta patología. Además, se contó con la participación de alumnos y del profesorado del Ciclo Superior de Cocina de la Escuela de Hostelería de Santa Pola, que realizaron una demostración en vivo de los alimentos y adaptación de recetas a las necesidades de estos pacientes. Y este viernes se llevará a cabo en el Centro de Congresos la sexta edición de la Gala de los Derechos Humanos en Elche, que este año difundirá la cultura de la paz con la banda sonora del bombardeo del Guernica. Se escucharán los sonidos de la masacre ocurrida en 1937 en este pueblo que ha quedado como símbolo de la paz y un claro ejemplo de cómo tras una destrucción horrenda se puede construir una ciudad por medio de la reconciliación. En la gala, la Concejalía de Cooperación y Desarrollo reconocerá el trabajo del Centro de Investigación por la Paz, Guernica Gogoratus al Movimiento Scout, a Amnistía Internacional y a Solidaridad Internacional del País Valenciano. Escuchamos a la concejal de Cooperación Mario Lagaliana. Es decir, que en estos días donde la guerra en Ucrania y en otras partes del mundo nos enfrenta a una cruda realidad, por ello hemos querido que la gala del 2022 se centre en la construcción de la paz de la cultura de la paz como proceso que debe de afianzarse para conseguir una sociedad donde todos nuestros derechos sean defendidos y consolidados. Y en la actualidad solo el 27% de los contadores de agua potable del municipio son inteligentes. Con la idea de llegar al 100% y gestionar en tiempo real los problemas de suministro o pérdida de agua, la empresa mista IWS Delch va a solicitar una subvención de casi... 8 millones de euros. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. IWES DELCH quiere que el 100% de los contadores del suministro de agua potable sean inteligentes a finales de 2025. Hasta ahora solo se han digitalizado 32.000 de los 124.000 contadores de todo el municipio, apenas el 27%. Para conseguir este objetivo, la empresa mixta solicitará una subvención de casi 8 millones de euros a los fondos europeos Next Generation, de un total de 12,5 millones de inversión total. Un proyecto de digitalización y medición inteligente del ciclo integral del agua que permitirá gestionar en tiempo real el suministro problemas de red o pérdidas de agua el plazo para presentar la petición finaliza en el mes de febrero y la resolución se conocerá en el segundo semestre de 2023 en caso afirmativo la empresa tendría un plazo de dos años para llevar a cabo la actuación siempre y cuando la inversión se siga manteniendo en el tiempo Escuchamos al gerente de la empresa, Javier Prieto. Vamos a poder saber cuál es el consumo de cada ciudadano varias veces al día y con esa medición comparada con el consumo también conocido varias veces al día por distintos sectores en los que tenemos la red dividida, vamos a poder saber prácticamente en el minuto ...cómo está funcionando el sistema... ...y poder de ahí tomar decisiones inmediatas. Las oficinas de urbanismo se han trasladado... ...a la calle Gabriel Miró... ...a las antiguas dependencias de Hacienda... ...para unificar servicios... ...y así agilizar los trámites... ...las nuevas instalaciones tienen más de 800 metros cuadrados... ...allí estuvo ayer nuestra compañera Iciar Martínez... ...y esta es su crónica... ...muy buenos días Iciar. Buenos días, Ros. Las nuevas oficinas de urbanismo están ubicadas en las antiguas dependencias de la Agencia Tributaria, en pisos azules, concretamente en la calle Gabriel Miró. Allí se tendrán que trasladar los ilicitanos que quieran realizar alguna gestión relacionada con urbanismo, porque se ha trasladado el servicio técnico y jurídico. Allí se hace ahora, por ejemplo, las tramitaciones de licencias urbanísticas o de aperturas. Se han unificado físicamente las oficinas de todos los servicios relacionados con urbanismo para agilizar la parte administrativa de las gestiones... ...según ha explicado la edil de urbanismo Ana Arabid. Trabajan allí hasta 43 funcionarios que se han desplazado a este nuevo espacio de 843 metros cuadrados. Las antiguas oficinas de urbanismo se destinarán a otros servicios... ...y las oficinas de calle Mayor de la Vila se libera ...y en calle Uberna se quedará, eso sí, el servicio de infraestructura y gestión. Pues escuchamos a la Edil, Ana Aravit. Eh, lógicamente, esto va a redundar en una agilización de, de todas las licencias, que si bien eh, bueno, pues, en los últimos tiempos o en, esta, en este último mandato hemos tratado siempre de, de agilizarlas y con unos resultados, eh, no voy a decir que óptimos, pero sí que, eh, ...yo creo que se ha, se ha notado... ...es cierto que eh, en eso no nos podemos estancar... ...y tenemos que avanzar... ...y la mejor manera de avanzar en plazos y en agilidad... ...pues es unificar eh, servicios, unificar normativa... ...y unificar criterios. Y el Grupo Municipal del Partido Popular... ...ha vuelto a criticar al equipo de gobierno... ...por devolver más de 70.000 euros... ...de una subvención de la Generalitat... ...concretamente... ...el Ayuntamiento recibió unos 380.000 euros... ...para la mejora del Colegio La Galia... ...dentro del Plan Edificán... ...y al acabar la inversión las obras... ...han sobrado unos 77.000 euros... ...que el Gobierno local va a devolver... ...para los populares es desperdiciar dinero necesario... ...que se podría invertir en otras mejoras... ...del Centro Educativo... ...como en las pistas deportivas... ...en equipamiento informático... ...o en las propias instalaciones... ...según señaló ayer... ...el portavoz adjunto del Partido Popular... ...José Navarro. Cada 77.000 euros... ...que se podrían haber destinado... ...a mejorar el centro de la Galia... ...que se debían, es más... ...se debían haber destinado... ...a mejorar el equipamiento... ...a mejorar las infraestructuras... ...a mejorar las pistas... ...a renovar el equipamiento... ...a instalar la calefacción... ...y qué hizo el equipo de gobierno... ...mirar para otro lado... ...cruzarse de brazos una vez más... ...y dejar perder el dinero. Por eso los populares van a registrar una petición al Ayuntamiento... ...para conocer cuánto dinero se ha invertido... ...en cada una de las actuaciones del plan Edifican... ...que ya han concluido. Y el Grupo Compromís ha registrado en el Senado... ...distintas enmiendas para mejorar... Los presupuestos generales del Estado, concretamente las inversiones destinadas a Elche, que son cero. El senador Carles Muleta ha reclamado un incremento para finalizar la Ronda Sur en 19 millones de euros, otros 30 millones para estudios de la conexión ferroviaria. ...al aeropuerto, además de fomentar el Museo de Arte Ibero... ...y la cesión de la Dama por 3 millones de euros. Unas iniciativas con las que lograr además... ...la cesión definitiva del busto. También destaca la petición de una inversión estatal... ...de un millón de euros para la salvaguarda... ...y promoción del palmeral... ...y una subvención nominativa al Misteri Delch... ...de, de 120.000 euros. ...y hablamos de la Navidad... ...porque la Plaza de Aljeps en Carrú... ...se va a convertir a partir de este viernes... ...en la Plaza de Nadal... ...con mercadillo de Navidades... ...y muchas actividades como cuentos, ...exhibiciones de magia... ...o talleres de cocina navideñas... ...además a partir del 20 de este mes... ...Papá Noel estará allí, en la Plaza... ...para que los más pequeños de la ciudad... ...le hagan llegar sus deseos y lista de regalos... ...y poder conocer en primera persona... ...a Santa Claus... ...y la Casa del Cartero Real de sus majestades los Reyes Magos, se instalará también en esa misma plaza, pero del 2 al 5 de enero, según señaló ayer el concejal de comercio, Felipe Sánchez. Con la casa del, eh, de Papá Noel, donde los niños, niñas y también los mayores, pues podrán eh, darle sus peticiones de regalos para el día de Navidad. Desde el día 2 hasta el día 5 de enero... Lo que contaremos en la Plaza del Nadal será con la Casa del Cartero Real, donde se podrán recoger las cartas de los niños y niñas y también de los adultos para, dirigidas a sus majestades, los Reyes de Oriente, los Reyes Magos. Y Felipe Sánchez también ha enumerado la larga lista de actividades que se han organizado para otras plazas de distintos barrios del municipio. snow en la Plaza Castella. Tendremos dinamización desde el día 16 de diciembre hasta el día 5 de enero, en la cual se van a realizar desde cuentacuentos, talleres, exhibiciones de karate, animación musical y chocolatada. En el barrio de Altavix se realizarán también animación musical, actuaciones para el público infantil, también está prevista que, que organizan una chocolatada y además van a poner en marcha una promoción de premios por compras en el comercio del barrio. Y seguimos con más asuntos. La denominación de origen protegida de la Granada Mollar ha comenzado el envío gratuito de 250 cajas de granadas Mollar de Elche por Navidad a las personas de la comunidad valenciana que viven fuera. En 48 horas se completaron todas las solicitudes para los 125 envíos a países de la Unión Europea y las 125 cajas para los valencianos que residen en otras comunidades autónomas del país. Al final, las granadas llegarán esta Navidad a 12 países europeos y 30 provincias españolas. Escuchamos al presidente de la DO, Francisco Oliva. Para nosotros es una campaña que ya hemos ido haciendo va varios años y para nosotros es la campaña más emotiva que hacemos durante todo, durante todo el año con la Granada. Es, no sé, es muy bonito que 250 personas, eh, o bien de, de la zona nuestra o bien de la comunidad valenciana, que están tanto fuera de la comunidad como fuera de España, reciban este, esta caja de Granada. ¿no? Creo que y más en Navidad es algo muy significativo y creo que llenamos de alegría estos hogares. Y más asuntos. El aeropuerto de Elche sigue cosechando cifras positivas que se van acercando cada vez más a los registros de antes de, antes de la pandemia. El pasado mes eh, llegaron 900.000 pasajeros. Destaca el aumento del tráfico nacional cerca de 142.000 y superó en un 12,5% la cifra de noviembre anterior a la pandemia. Aún así, el tráfico internacional continúa siendo mayoritario y durante el pasado mes se contabilizaron cerca de 764.000 viajeros, lo que supone recuperar un 94,4%. ...del tráfico registrado hace ahora tres años... ...a falta de un mes para terminar el año... ...ya han pasado por el aeropuerto de Elche... ...12.300.000 pasajeros... ...lo que supone recuperar el 87% del tráfico... ...en el mismo periodo de 2019... ...además el viajero nacional se ha incrementado en un 13%... Mientras que el mercado internacional evoluciona positivamente y recupera el 83% del tráfico con 10 millones y medio de viajeros acumulados. Y el vicario episcopal José Antonio Valero será nombrado hijo adoptivo esta tarde en un acto que Teleilch va a retransmitir en directo a partir de las 7 y media. El párroco de la Virgen de los Desamparados nació en Orihuela pero llegó a... ...en 1990 Elche y desde entonces ha vivido en la ciudad... ...con este nombramiento también se reconoce... ...su amor y aportación al Misteri... ...ya que en 2013 fue portaestandarte... ...y miembro del patronato durante siete años... Teleelche retransmitirá desde el Gran Teatro... ...el acto institucional por el que José Antonio Valero... ...será nombrado hijo adoptivo de la ciudad". Pero no solo retransmitiremos esta tarde el acto del nombramiento de José Antonio Valero como hijo adoptivo de la ciudad. Teleelche Elche Radio Marca ya ha iniciado su campaña Sol y Navidad... para suministrar alimentos a los comedores sociales del municipio. Por ello ya hemos colocado las cajas en nuestro árbol de Navidad en el hall de nuestras instalaciones. Estamos junto a Santa María en el carrer La Fira para recibir de nuestros oyentes y de las empresas Alimentos no perecederos en nuestra campaña Sol y Navidad... ...que lleva décadas realizándose varios días antes de Nochebuena. Todos los que quieran ayudar a las familias y personas... ...que acuden cada día a los comedores sociales... ...a por un plato de comida caliente pueden hacerlo acudiendo a Teleelch ...y entregándonos los alimentos. El 23 de diciembre Rosa Lucas realizará el programa especial de Sol y Navidad... ...desde la Plaza de Baix... ...para iniciar ese reparto de los productos no perecederos recogidos... Entre para los comedores sociales del municipio. Y más asuntos. La Fundación Secretariado Gitano y el MUPE desarrollan actividades vinculadas. ...a los objetivos de desarrollo sostenible... ...con especial hincapié en los retos relacionados... ...con la educación de calidad... ...igualdad de género, acción por el clima... ...y justicia a instituciones sólidas... ...fruto de esta colaboración se llevarán a cabo visitas guiadas... ...para que los participantes de los cursos de formación... ...del Secretariado Gitano... ...conozcan el Museo Paleontológico... ...y puedan aprender... ...en los talleres minerales que se llevan a cabo... ...también se han programado... ...mesas redondas y conferencias... Se acerca la Navidad y ya se han programado diversos conciertos. El más próximo será este miércoles a las 8 y cuarto de la tarde en la Iglesia de San José. ...a cargo del coro y la Orquesta de Cámara... ...del Centro Asociado, la UNED Elche, Pedro Salinas... ...bajo la dirección de Manuel Ramos... ...se va a interpretar piezas de grandes maestros... ...de la música clásica y los populares villancicos... ...como solista contarán con la soprano Carmen Muñoz... ...y el concierto se lleva a cabo... ...gracias al apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento... ...por lo que la entrada será gratuita... ...mañana miércoles a las 8 y cuarto... ...en la Iglesia de San José de Elche... ...que cumple este año... ...su 70 aniversario como parroquia. También este viernes en Santa María... ...y con entrada gratuita... ...se llevará a cabo el primer ciclo de conciertos de Navidad... ...organizado por el musicólogo Rubén Pacheco... ...quien contará con el coro Canticum Novo... ...y la orquesta Musique Emera... ...para interpretar el Gloria de Vivaldi... ...y los villancicos del compositor ilicitano... ...y mestre de Capella del Misteri... ...Matías Navarro, del siglo XVII...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 ...la diversión está asegurada... ...en pista de hielo Elche... ...en el Club Deportivo Squash... ...101.4... ...Tele Elche, Radio Marca... ...cuando faltan siete minutos... ...para llegar a las 7 y media... ...de la mañana vamos con la crónica deportiva... ...Paco Gómez hoy nos muestra declaraciones... ...del entrenador Pablo Machín... Para poner de manifiesto la preocupación, lo que más le preocupa en estos momentos es conseguir refuerzos para la plantilla del Elche Club de Fútbol y conseguir un equipo que pueda luchar con garantías por la permanencia en primera división. Lo que más le hace falta son reforzar el centro de la defensa. Es una noticia que nos cuenta en su crónica deportiva Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol afina su puesta a punto de cara a la próxima semana donde vuelve a la competición oficial. El martes se enfrenta en Guadalajara al conjunto Alcarreño en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El día 29 reanuda la Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero tiene un grave problema en el centro de la defensa. A los problemas ya sabidos de los goles encajados hay que añadir las lesiones. En última instancia la de John Chetahuya, que se retiró en el partido frente al Leeds United y que estará dos meses de baja ya que tiene una pequeña fractura en el hueso del peroné. A ello hay que añadir que no están participando en los partidos de pretemporada en Zorroco y Diego González. Sin duda preocupación para el técnico blanquiverde y verde que no esconde que necesita fichajes y que los necesita ya. Pablo Machín. Nuestra situación, yendo últimos en la tabla, ya es, es urgente. ¿no? Con lo cual, todo lo que tenemos que hacer pues, se puede denominar así. Pero el mercado lleva sus tiempos. Yo creo que nosotros, sinceramente, somos un, un equipo que tenemos clarísimo por la situación en la que tenemos que hay que cambiar cosas. Una eh, es yo mismo, ¿no? pero sí que eh, se tienen que intentar subsanar eh, deficiencias que, que se han podido tener y ya te digo ahora también hemos dado eh, dos bajas con lo cual tenemos dos fichas libres yo creo que sería inteligente intentar pues adelantarnos en el mercado a otros posibles competidores si tenemos claro qué futbolistas necesitamos pues eh, poner toda la carne en el asador para que también esos futbolistas el primer día que se puedan inscribir ya hayan tenido un proceso de, de entrenamiento que se hayan adaptado, que conozcan el método de entrenamiento, los automatismos, los sistemas y que lo podamos aprovechar desde el primer momento, porque normalmente en el mercado de invierno hay muchos equipos que se esperan hasta, hasta última hora y yo creo que nosotros necesitamos que sea cuanto antes para intentar, como te he dicho, aprovechar esa eh, ventaja o cierta ventaja que vamos a tener si eh, tenemos futbolistas nuevos. Un mensaje claro de Machín hacia el propietario Cristian Bragarnik. Lautaro Blanco, que de momento es el único fichaje del mercado invernal, hoy va a ser presentado, pero no podrá debutar al menos hasta el 1 de enero. Mañana la plantilla tiene dos partidos eh, de entrenamiento, dos partidos amistosos a las diez y media frente al Intercity de la primera ref y por la tarde a las 6 contra el Torrellano de la tercera ref. Ambos serán en el Martínez Valero a puerta cerrada. Hasta luego. 101.4 Radio Marca.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 Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966 224747 47 o en publicidad.com La mejor combinación de éxito. La mejor. Este martes, Elche reconoce el trabajo y dedicación de don José Antonio Valero al servicio de los ilicitanos y especialmente del barrio del Pla. Desde el Gran Teatro, proclamación Hijo Adoptivo a José Antonio Valero. En directo, el martes a las siete y media, en Teleelix. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 año más, en Teleelch Radio Marca realizamos Soli Navidad, campaña de recogida de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a Teleelchs para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Finalizaremos la campaña el viernes 23 desde la Plaza de Baix con el programa especial Soli Navidad en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por Teleelch y colaborar en la recogida de alimentos con un poco de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 volvendría la situación de Poniente nos sigue aportando nubosidad y temperaturas elevadas de hecho durante esta madrugada aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Telaex la temperatura no ha bajado de los 15 grados en buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 12-13 grados para hoy paso de nubosidad nubosidad que por la tarde irá en aumento incluso se podría escapar alguna gota, el viento flojo puntualmente moderado de sur este y las temperaturas elevadas para la época del año en la que nos encontramos máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 21 grados. Mañana miércoles tendremos una jornada con alternancia de nubes y claros, por la tarde cielos mucho más nubosos, el viento flojo de componente sur por la tarde, eh, temperaturas máximas que van a rondar los 20 grados mínimas, que de nuevo durante esta próxima madrugada no bajarán de los 16 grados. El jueves incluso se podría escapar alguna gota, con cielos muy nubosos o cubiertos, comenzarán a bajar las temperaturas Máximas que rondarán los 18 grados. El viernes, apertura de grandes claros, 17 grados de máxima, y para el fin de semana se impondrán las altas presiones con tendencia a cielos poco nubosos, temperaturas máximas en descenso. El domingo no pasaremos de los 16 grados y alcanzaremos una mínima en torno a los 8 grados.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 Arriba el momento que encarriles moltes cosas. Que encarriles les teues despeses de de transporte. Que encarriles el teu pel transit, per Para disfrutar de la ciudad y arribar a Temps. Arriba el momento que encarriles seriosamente el medio ambiente. Y también la teuas salud. Encarrila Elx, Agafa el carril bici. Elx 2030. La Ciudad Verda. regidoria de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento Elch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en TeleELCH. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en TeleELCH.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 El pasado miércoles se presentó el libro de la historia de las peñas del Elche Club de Fútbol escrito por Carlos San José, el primer presidente de la Federación de Peñas del Elche aprovechando la efeméride del centenario del club una presentación que tuvo lugar en el restaurante Franja Verde en el mismo estadio de fútbol Pues bien, para hablar de la historia de las peñas tenemos con nosotros al autor de esta publicación eh, Carlos San José, muy buenos días Hola, muy buenos días ¿Por qué un libro sobre la historia de las peñas? Bueno, a lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre jugadores del Elche, sobre la propia institución, pero realmente no había nada escrito sobre la ficción y la parte más representativa de esta que son las peñas. Entonces yo pues, he estado muy vinculado como peñista, como presidente de la Federación de Peñas a, a lo que son las peñas del Elche. ...y he tratado de recopilar... ...pues también una información que me faltaba... ...que eran los principios del siglo XX... ...desde la fundación del de Elche... Hasta, ...hasta el paso al siglo XXI... ...pues he conseguido entrevistarme con presidentes... ...con antiguos peñistas... ...la cátedra de Ribarra también me ha aportado información... ...entonces con todo ese recopilatorio... ...se ha hecho un libro que, que a mi juicio... ...pues, pues es muy, muy ilustrativo de lo que ha sido... ...la vida asociativa de las Peñas de Elche... ...a lo largo de la historia. ¿no? Pues vamos a hablar de esa vida... Mmm, ...social de las Peñas... ...¿cuál es la principal función... ...de una Peña? Eh, ¿tanto, ¿Sigue siendo la misma... ...del pasado siglo que de este... ...después de 100 años? No, la verdad es que... ...la historia de las Peñas va muy ligada... ...a la historia de la ciudad de, de Elche... En el, ...en el siglo XX, los años 40... ...los años 50... Eh, ...la persona que iba al fútbol una persona elegante, una persona que iba con su chaqueta y corbata, después de la misa dominical. Y pertenecer a una peña era como un signo distintivo, un, un dato, pues, o sea, una persona de, de caché. Iban muy arreglados, iban a la parte noble del, noble del estadio, lo que son las tribunas, la preferencia. Y luego, con el cambio de siglo, ya cambia mucho, ¿no? La, las peñas se desplazan a, a los fondos, son más animosas más vehemente, más, más de banderas y bufandas. hay un cambio eh, social muy, muy interesante que en el libro se refleja muy bien pero lo que tú dices, el, el objetivo principal de, de una peña de, de fútbol es apoyar al club pero no solo lo que se ve, que es en el campo en el estadio, sino también hay muchas actividades sociales, de solidaridad de apoyo, también están muy, muy involucradas en la vida cívica y social del de municipio la verdad es que una peña es, es más ...de lo que la gente ve en un partido de fútbol. Pues vamos a analizar primero el cambio... ...ese cambio de, de clase social, por así decirlo... ...por qué las peñas en el pasado siglo... ...eran peñas para gente elitista... ...y cuándo se produce ese cambio... ...cuándo se vuelca los jóvenes o cuándo. Sí, mira, hay, hay un, un momento muy importante... ¿eh? ...que en el libro refleja el año 1976 se crea la Peña y Fema, que ¿no? es, digamos, de forma oficiosa la primera peña de, de, del siglo del fútbol. Ahí, ahí se produce un cambio, los años 70, tú ¿no sabes también que en España eh, suponen un cambio social y político, y eso también se refleja en el fútbol. Ahí hay como más libertad, llegan las banderas, luego en los 80 llegan las bufandas, las bengalas, los tifos, llega una manera diferente de animar, como más libre. También sabéis que en los años 80 hubo problemas con los colectivos ultras, que también eran peñas. Pero realmente hay una gran diferencia pues, con esas peñas que te comentaba, de los años 40, 50 y 60, que son otro tipo de personas que, que no entienden el fútbol como los entiende hoy en día, porque el fútbol ha evolucionado. ¿no? Igual, igual que hoy en día, el peso de, de los aficionados de las peñas ya no lo es tanto, como lo ha sido en tiempos precedentes, porque el fútbol moderno, Está orientado hacia otro, hacia otro modelo, ¿no? Hacia un modelo más televisivo, más comercial y realmente pues eso también se refleja, ¿no? Ese cambio sociológico-social pues es muy interesante, ¿no? Es un reflejo de, de la propia sociedad como hemos ido evolucionando. ¿Y cómo han conseguido las peñas de, de Leiche eh, librarse de esos colectivos ultras? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo habéis conseguido las peñas ilicitanas sanear al aficionado eh, eh, desterrar al ultra Ah, bueno, bueno eso, eso ha ido también, no ha sido una cuestión puntual en elche, sino ha sido una cuestión general sabes que en los años 80 había muchos colectivos ultras en España proliferaban, pero conforme avanzó la sociedad, pues hombre la violencia se fue erradicando y arrinconando en el fútbol eh, se han creado a través de, de los aficionados colectivos como Aficiones Unidas, que es una institución ...que engloba a todos los aficionados de España... Eh, ...desde la Liga de Fútbol Profesional... Eh, ...los colectivos de seguridad... ...el Consejo Superior de Deportes... ...que han aunado esfuerzos para erradicar los, la, la violencia... ...cualquier expresión pues eh, de desprecio al contrario... ...y poquito a poco pues se ha ido erradicando... ¿no? ...los colectivos ultras están bastante erradicados del fútbol... ...y muchos se han reconvertido como ha pasado en Elche, en Elche hay una gran animación de toda esa gente que venía de colectivos más ultras, se han reconvertido pues, en grupos de animación que cumplen todos los requisitos de seguridad y la verdad es que animan bastante bien. En la actualidad el Martínez Valero están en Fondo Sur, hay una gran animación, pues, pues la verdad es que, que colabora muchísimo con el club. Bueno, nos has dado una pincelada de la evolución de las peñas que eh, como conclusión han madurado, como madura la democracia. Y ahora... En estos momentos tenéis una federación, la diriges tú, Carlos San José, y ahora, ¿cuál es la función de las peñas y y de esta federación? ¿Estáis jugando un papel fundamental? En, lo vimos en la temporada anterior, de la, de la afición se decía que era el jugador número 12. ¿Y, y esta temporada cómo está? Eh, ¿Con el centenario del Elche cómo os estáis volcando? Bueno, eh, yo soy expresidente de la Federación de Peñas, fui el primero en 2014, ¿no? Ahora está David Aranda, el presidente actual, y por eso iba a hacer esa puntualización. Pero desde luego el papel que tiene la Federación de Peñas como aglutinadora de todas las peñas que tiene el que en la actualidad son 14, hemos llegado a ser 36, pues tiene un papel determinante y la propia Federación ha presentado recientemente un modelo, ni un patrón, ni un calendario de todas las actividades que la propia federación, paralelamente al club, va a realizar con motivo del centenario, ¿no? Que son muchas y no solo se circunscribe a la parte eh, futbolística, sino también se engloban en la parte social y lo veremos en, en la ciudad de Elchen. Cuando el, el equipo no gana ni un partido y está como colista y tiene difícil su permanencia en Primera División. ¿Cómo han respondido en el centenario las Peñas? Bueno, la verdad es que somos un modelo. ¿eh? Eh, tenemos que decir con orgullo que las Peñas y la Afición de Leche es un modelo a seguir porque en cualquier otro estadio con un club colista que no gana ni un solo partido pues habría muchos pitos, habría mucho enfado. Sin embargo, yo creo que aquí somos muy maduros y entendemos que Leche está en Primera División y que cuesta mucho llegar aquí. Tenemos unos vecinos muy cercanos a 20 kilómetros que están en la cuarta categoría del fútbol nacional y nosotros pues disfrutamos de lo que tenemos somos conscientes de las limitaciones presupuestarias de, de las dificultades para salir de ese último puesto pero aún así insisto con orgullo no yo lo veo como aficionado al fútbol y yo que seguimos animando y seguimos con optimismo con un equipo que ahora mismo está unido y vemos el futuro con la entrada de nuevo que lo podemos sacar de ahí y salvar a la categoría. Bien, tienen esperanza para el futuro del, del Elche Club de Fútbol para esta temporada pero y para un futuro a, largo y, a medio y largo plazo. Que, ¿cómo, ¿Cómo recibió la afición la noticia o cómo la está digiriendo la noticia de la compra del Elche por parte de un argentino? Pues mira, estamos viviendo un momento histórico. Yo se lo digo a mis hijos, yo llevo 50 años yendo al fútbol y les digo, pues mira, en los últimos 50 años... ...el club está viviendo el mejor momento... ¿no? Aunque, ...aunque estemos a los rojos en primera... ...a nivel institucional... ...es la primera vez que el hecho está saneado... ...económica y socialmente... ...y mmm, si tuviéramos que sufrir un descenso... ...a diferencia de otras ocasiones precedentes, ...el, el hecho al estar saneado y tener pues, esa viabilidad... ...no tendría ningún problema para pervivir... ...supervivir en segunda división... ...y luchar por volver a primera... ...al final lo más importante... ...es la parte económica es la que sustenta a la institución el club y en el sentido el hecho de, de haber producido de haberse producido esa compra pero ya eh, tiempos anteriores ya venía leche buscando esa línea de, de sanidad pues desde luego el club tiene un muy buena salud muy buen futuro muy buen presente y desde luego eh, el fútbol sigue siendo y esperemos que siga siendo así pues algo que está muy vinculado a la ciudad de Elche y por eso yo siempre digo que hay que cuidarlo desde las instituciones en la propia sociedad, ¿no? Es una, es una bandera, eh, un emblema y una gran publicidad que el Elche Club de Fútbol nos hace por toda España también. Hay muchas lecciones que se pueden aprender en 100 años. Una de ellas es esta, la que acabas de decir. La mejor lección del Elche Club de Fútbol de su pasado es no caer en los errores y realizar una gestión saneada a partir de ahora, Yo creo que esa lección la hemos aprendido a base de mucho sufrimiento. En los años 80 y los años 90, en el paso pasó, pues situaciones que en el libro se reflejan muy bien, pues de estar más cerca de, de, de la muerte deportiva y, y social del club que de la supervivencia. Se ha aprendido de todo ello, también en 2014, 2013, con el defensa administrativo, tuvimos otro ejemplo de aquella situación pero desde luego lo que tenemos ahora es lo que debe ser y yo creo que no solo a nivel deportivo sino a nivel de organización económica en cualquier caso en cualquier situación por ser que se den las cuentas no gastar más de lo que se tiene y eso yo creo que es el único secreto pues, para que, que económicamente se pueda supervivir y, y tirar adelante y el hecho como insisto en lo que te decía antes eh, tenemos que ver a los elicitanos como un patrimonio más porque a nivel mediático que él se salga a los telediarios que salgan los programas pues en cualquier programa deportivo social o los telediarios pues eso es publicidad para la ciudad y al final la gente viene con el fútbol porque el fútbol es una economía eh, es una parte importante creo que es el uno y medio del PIB nacional es una industria el fútbol y nosotros estamos aportando y recibiendo y yo creo que tenemos que verlo pues como el gran bagaje como el o como el cuarto patrimonio de la ciudad ¿no? tenemos esos tres patrimonios pues el chico de fútbol para mí es el cuarto de todo lo que suponen un cuarto patrimonio que al igual que la dama el palmeral el misteri hace ciudad ha hecho ciudad claro claro que ha he hecho ciudad claro que ha he hecho ciudad pero no solo para nosotros como un, un símbolo identitario ¿no? el leche es un símbolo que todos los iritanos lo tenemos como muestro como esos que has nombrado tú pero es que además insisto cuando el leche va a Madrid a Barcelona a Sevilla a jugar es que son miles de personas las que tienen el leche de fútbol de la boca y cuando vienen aquí es turismo también, es el mismo turismo que viene a las playas, el turismo que viene a la el, el turismo deportivo es pues, algo que tenemos que explotar mucho más, porque al final se llenan hoteles, eh, pernotan aquí, consumen en la ciudad, eh, es una empresa a tener muy en cuenta y a potenciarla políticamente también. Pues gracias por hacernos ver el Elche Club de Fútbol desde otro punto de vista, a tener muy en cuenta, desde el punto de vista patrimonial y de patria. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. pues tras ese repaso que hemos dado con ciertas pinceladas históricas de la afición Franjiverde vamos con la crónica deportiva de hoy porque el Elche ya se prepara para reanudar la liga en la próxima semana tiene el partido de la Copa del Rey y la siguiente ya inicia en la segunda etapa de la liga en primera división con el nuevo entrenador Pablo Machín quien ha declarado que se necesita o que necesita más refuerzos sobre todo fichajes nuevos para el centro de la defensa es la noticia que nos está contando Paco Gómez hoy buenos días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 Y un gran 2023. Oh, El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Pues son las 8 en punto de la mañana de un martes 13 de diciembre. Hoy tendremos los cielos, lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado, nubosos, por lo que no se descarta que llueva a mitad del día, o sea, sobre todo por la tarde, se escape alguna gota. Las temperaturas siguen siendo ...elevadas para esta época del año... ...alcanzaremos una máxima de 20 grados... ...ahora tenemos, según el termómetro de Teleelch, 16,7 grados... ...en martes y 13 los sindicatos... ...vuelven a reunirse con la patronal del calzado... ...ante el servicio de mediación del Ministerio de Empleo... ...para seguir negociando la subida salarial... ...según el IPC, con el fin de evitar... ...que los trabajadores de este sector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 ...otra jornada de paro para mañana miércoles en Elche... ...y en otras zonas zapateras de la provincia... ...en caso de que no se alcance el acuerdo del convenio colectivo... ...estaremos pendientes, como también lo tenemos todo preparado... ...para asistir esta tarde al nombramiento de hijo adoptivo... ...del vicario episcopal José Antonio Valero... ...en un acto que retransmitiremos en directo... ...a las siete y media de la tarde desde el Gran Teatro... ...y en Tele Elche ya están las cajas abiertas... ...en nuestro árbol de Navidad para recibir los alimentos no perecederos de nuestros oyentes y empresas que quieran traerlos para poder eh, llevarlos a los comedores sociales, productos con los que incrementar las comidas que a diario ofrecen a las familias y personas más necesitadas. Y es que esa es nuestra campaña solidaria Solinavidad de la Radio. hoy, en nuestro relato informativo, les vamos a contar que los pediatras del Departamento de Salud del Vinalopó prevén un invierno con hasta un 60% más de incidencias en virus respiratorios entre la población infantil. La empresa Mixta iWestelch va a solicitar una subvención de casi 8 millones de euros a los fondos europeos Next Generation para digitalizar toda su red de contadores del agua en el municipio. Y el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche... ...ha comenzado a funcionar en sus nuevas instalaciones... Se han trasladado a los pisos azules donde estuvo Hacienda... ...con esta unificación esperan agilizar... ...las tramitaciones urbanísticas. Y el próximo martes el Elche Club de Fútbol... ...se enfrentará ante el Guadalajara en partido de Copa de Rey... ...y el 29 reanuda la competición liguera... ...contra el Atlético de Madrid. Pero en estos momentos... El nuevo entrenador Pablo Machín está preocupado porque hay urgencia de reforzar el centro de la defensa. La glorieta con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan tres minutos de las ocho de la mañana comenzamos nuestro relato informativo con esa advertencia de los médicos del Hospital Vinalopó. Los pediatras de este Departamento de Salud prevén un invierno con hasta un 60% más de incidencia en virus respiratorios entre la población infantil.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 Eh, ...prácticamente en el minuto... Eh, ...cómo está funcionando el sistema... ...y poder de ahí tomar decisiones inmediatas. Y las oficinas de urbanismo... ...se han trasladado a la calle Gabriel Miró... ...a las antiguas dependencias de Hacienda... ...para unificar así los servicios... ...y poder agilizar trámites urbanísticos... ...las nuevas instalaciones tienen más de 800 metros cuadrados... ...ayer... Se presentaron a los medios de comunicación y nuestra compañera Iciar Martínez estuvo allí. Y esta es su crónica. Muy buenos días, Iciar.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 Y el Grupo Compromís ha registrado en el Senado distintas enmiendas para mejorar los presupuestos generales del Estado en lo que se refiere a las inversiones destinadas para Elche. El senador Carles Mulet ha reclamado un incremento para finalizar la Ronda Sur de 19 millones de euros, otros 30 millones para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 Hablamos de las actividades eh, navideñas que ya ha organizado y presentó ayer la Concejalía de Comercio. La Plaza del Aljebs en Carrú se va a convertir a partir de este viernes en la Plaza del Nadal, con mercadillo navideño y actividades como cuentacuentos, exhibiciones de magia o talleres de cocina. Además, a partir del 20 de este mes, Papá Noel estará allí para que los más pequeños de la ciudad le hagan llegar sus deseos y su lista de regalos y poder conocer en primera persona a Santa Claus.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 El pasado mes de noviembre, algo más de 900.000 pasajeros se contabilizaron. Destaca el aumento del tráfico nacional, cerca de 142.000.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 12,3 millones de pasajeros, lo que supone recuperar el 87,2% del tráfico en el mismo periodo de 2019. Además, el turista nacional se ha incrementado en un 13,3%, mientras que el mercado internacional evoluciona positivamente y recupera casi el 84% del tráfico, con 10 millones y medio de viajeros acumulados.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 Lo hemos dicho, TeleElch va a retransmitir a partir de las siete y media este acto institucional en el que se va a nombrar hijo adoptivo de la ciudad a José Antonio Valero. Y no solo estamos preparados para las retransmisiones en directo, sino que Teleelche Radio Marca ya ha iniciado su campaña Sol y Navidad para suministrar alimentos a los comedores sociales del municipio. Pero para ello necesitamos su colaboración. Hemos colocado ya las cajas de nuestro, en nuestro árbol de, la, de Navidad en el hall.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 Entregándonos a Teleelche Esos Alimentos. El 23 de diciembre, Rosa Lucas realizará el programa especial de Solidaridad desde la Plaza de Baix para iniciar el reparto de los productos no perecederos recogidos entre los comedores sociales del municipio, recogidos entre los oyentes y las empresas que participen en esta campaña. Y más asuntos. La Fundación Secretariado Gitano y el MUPE.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 ...la música navideña es lo que toca... ...cuando nos acercamos a estas fiestas... ...tan entrañables y tan señaladas... ...en el calendario anual... ...vamos con la crónica deportiva... ...ya se encuentra con nosotros Paco Gómez... ...muy buenos días Paco... ...Hola Ros, buenos días... ...bueno no sé si tendrán tiempo... ...descanso el equipo del Elche Club de Fútbol... ...para eh, disfrutar de las Navidades... ...suponemos que sí, no lo sé... ...lo que sí estamos viendo es que Pablo Machín... ...está exprimiendo a tope al equipo, ¿eh?... ...hasta dos partidos amistosos sí, en un mismo día... Sí, ...les ha sí. colocado según la crónica que acababas de, de realizar... ...sí, sí, es verdad... ...mañana miércoles el equipo tiene dos partidos amistosos... Eh, ...uno a las diez y media contra el Intercity... ...y otro a las seis contra el Torrellano... ...la verdad es que <coughs> Machín no quiere dejar nada al azar... ...y le gustan los partidos de preparación... Imaginamos que mañana pues, pondrá un equipo eh, contra el Intercity y otro contra el Torrellano, que dividirá a la plantilla para empezar ya eh, a coger volumen, eh, sobre todo de minutos en los partidos, para que eh, sus equipos, sus onces, eh, jueguen ya prácticamente los 90 minutos del partido, porque la semana que viene, tal día como hoy, martes, pero martes 20, a las 7 de la tarde, el Elche ya tiene partido de competición oficial, será frente al Guadalajara a las 7 de la tarde en el Pedro Escartín, recordamos, a partido único y luego nueve días después se reanuda la competición en liga y el Elche visitará el campo del Atlético de Madrid. Por cierto, sabemos ya los dos eh, días en los que eh, los dos primeros horarios de 2023, mm. uno ya lo sabíamos y además son dos rivales directos eh, fundamental. El día de Reyes a las seis y media el Elche recibe aquí al Celta de Vigo que está eh, pues rondando la parte baja, está eh, prácticamente en la frontera de la permanencia. Y luego el día 16, el Elche visita el nuevo Mirandilla de Cádiz, otro rival directo en esa lucha por la permanencia. Juega el lunes a las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla, lo que era... El Ramón de Carranza toda la vida de, de Cádiz. Eh, por tanto, bueno, pues, eh, el Elche que se prepara ya para ese eh, duro calendario y ojo con muchos problemas en defensa en la parte central. Si ya era en la que eh, Machín ha puesto la lupa pidiendo eh, defensas centrales, más ahora teniendo en cuenta que John Chetahuya... Pues Tras su lesión eh, provocada el día del Leeds United va a estar prácticamente dos meses de baja. Eh, el chico anda ya con muletas y la verdad es que ha tenido muy mala suerte. Eh, luego recordamos que Enzo Rocco y Diego González hasta el momento no han disputado eh, partidos amistosos por lesiones, aunque se espera eh, que ya en breve puedan Estar, eh, recordemos que Fede Fernández ya no está, ya se le ha dado la baja, es decir, que le quedan dos centrales sanos como son Gonzalo Verdú y, y Pedro Vigas, teniendo en cuenta que Pablo Machín quiere jugar siempre con tres centrales, pues está claro que es una urgencia total y además el técnico no se ha escondido, se lo ha pedido ya a Cristian Bragarnik y además los ha pedido ya, mejor uh -huh. tenerlos ya. ...para que se adapten a, a su sistema. Así que en esas estamos, con una semana en la que hoy va a ser presentado Lautaro Blanco, el primer refuerzo, entre comillas, porque fue fichado en verano, pero se le dejó cedido a Rosario Central, donde estaba jugando, y ya bueno, está entrenando desde hace un par de semanas con el equipo... Y hasta enero no podrá debutar. Pero hoy será presentado al filo de la una menos cuarto en el Estadio Martínez Valero. Pues ya empieza el trabajo, ¿eh? Ya tope, se, tope, ya se ya nota. Ya se nota, ya os han fijado desde el club, eh, pues citas, ruedas de prensa, presentaciones. Mm. y sobre todo. Eso significa que te tenemos que escuchar en el Leche en Punta. Pues sí, la verdad es que ya... A ver qué nos dice Lautaro Blanco. Bueno, es un chico... De los entrenamientos, del nuevo entrenador. Exacto, exacto. Vamos a ver pues, cómo, cómo lo ve él. La claro. verdad es que ha venido, se le nota muy implicado en los entrenamientos, tiene ganas de jugar. Y puede ser un, un futbolista una pieza importante dentro de, del engranaje de Pablo Machín. Ojalá que sea... El, el hombre que nos haga olvidar a, a Johan Mojica, eh, que fue firmado por el Villarreal el último día del mercado veraniego. Hoy hemos entrevistado a Carlos San José, el que fue el primer presidente de la Federación de Peñas, por ese libro que uh -huh. presentó la pasada semana. Y nos ha dicho algo a la pregunta de si la afición, como ha recibido la noticia de la compra del Elche Club de Fútbol por parte de un argentino, ha dicho que el Elche en estos momentos, por Lo mal que vaya o porque esté ahora en manos de, de alguien de fuera, uh -huh. está viviendo un momento histórico porque tiene las cuentas saneadas. Mm, eso y es eso verdad. no ocurría desde hace décadas. Y eso fue el mal, el mal del Elche Club de Fútbol y las deudas pueden arruinar, pues, ...cualquier proyecto también el Deportivo... ...creo que es lo que nos tenemos que quedar... ...si el Elche al final no consigue... Sí, ...la permanencia ver, en Primera sí. División... ...la afición parece que no está tan preocupada. No, a ver, en ese sentido es cierto... ...que desde la llegada de de Bragarnik ...las cuentas se han saneado... ...y tú puedes descender a segunda... ...pero si tienes una tesorería bajo control... ...y unos ingresos y unos gastos bajo control... ...y no tienes deuda... ...el futuro lógicamente es mucho más halagüeño... ...que lo que ha sucedido siempre... ...y lo que ha sucedido siempre en los últimos 97 años... ...es que Leche siempre ha tenido deudas... ...unas más gordas, otras más pequeñas... ...pero recordamos que hasta antes de venir él... Eh, ...cuando llegó el concurso de acreedores... ...había una deuda de casi 50 millones de euros que con el concurso de acreedores y esa quita del 65% se quedó en mucho menos y al final se ha podido ir reduciendo, gracias también al ascenso a primera división. Eso significa que si bajamos a segunda podemos subir perfectamente a sí, primera. Sí, sin problema. Sin Así problema. Que... Porque además si bajas tienes, por bajar, la ayuda de la Liga, uh -huh. a, a los que descienden ese año tienen una ayuda de 10-12 millones de euros para compensar digamos que esa, ese fuerte golpe que te vas a pegar porque tienes jugadores con fichas de primera para jugar en segunda. Entonces, esa ayuda siempre viene muy bien ese primer año. Oye, eh, supongo que eso compensa, pero no beneficia, porque muchos dirán, pues vamos a bajar para conseguir no, no, ese, esa ayuda. No, a ver, eso es un... Y es que cuando me estás hablando de tantos millones de euros... Sí, pero para un club... 10 millones, qué barbaridad. Sí, pero no olvidemos que pasará de ingresar 50 como ingresa en primera, si uh -huh. desciende a segunda pasa a ingresar unos 7... De la, de la no. televisión de 57, entonces, claro, te dan esa ayuda para que no te pegues el costalazo. Ya el siguiente año, como no subas, ya no hay mi ayuda. Yeah. Solo es ese primer año. Yeah, yeah. Pero no pensemos en ayuda, pensemos no, no, no. en salvar la categoría. <ríe> por supuesto, y en que estamos en un momento histórico, no Total. solo por el centenario, también ¿eh? del Eishoclo de Fútbol. Es. Gracias, Paco. A ti, Ross. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la previsión del tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado.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 ...que te atenderemos con la máxima calidad... ...y profesionalidad. IWES de cerca de ti. Eh, también desde el Ayuntamiento... ...desde la Concejalía de Eficiencia Energética... ...hay consejos muy útiles... ...para poder ahorrar en la factura de la luz... ...por ejemplo, en el uso de los electrodomésticos... ...consejos tan sencillos como... ...fijarse siempre en el etiquetado alfabético... ...de los electrodomésticos... ...y escoger aquellos que tengan letra... ...pues lo más cercanas al inicio del alfabeto... ...una nevera de clasificación energética C... ...puede suponer un ahorro económico anual... ...de más de 175 euros... ...si la antigua tenía entre 10 y 15 años... ...y usar los electrodomésticos... ...a la máxima capacidad posible... ...y con el modo de ahorro de energía... ...del que disponen muchas lavadoras lavajidas... ...y secadoras también es útil... ...así como usar la lavadora con agua fría... ...o con la mínima temperatura posible... ...la resistencia eléctrica que calienta el agua... ...es la que causa el mayor consumo de este electrodoméstico... ...hasta un 90% de la energía utilizada. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local.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 8 y 40 minutos de la mañana es tiempo de conocer cómo se circula en la ciudad... ...y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche... ...allí está Jesús Iniesta, muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Romadi. ¿Cómo, ¿Cómo está el tráfico en estos momentos? Pues a esta hora de la mañana nos encontramos, pues eh, como es habitual... ...con las dificultades propias de entrada a los centros escolares... ...en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril... ...dirección Alicante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 En cuanto a cortes de calle, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en puertas coloradas estará cortada durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y hasta el próximo jueves, eh, día 15 de diciembre, se realizarán trabajos de asfaltado de rotondas localizadas en la avenida del Bimilenari en horario nocturno de 22 horas a 6 horas de la mañana.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 Pues Después de conocer la información sobre el tráfico, vamos a la información del país y del mundo. Abrimos esa ventana, como lo hacemos cada día a las portadas de los diarios nacionales. Hoy todos coinciden en señalar en portada el pacto del gobierno de Pedro Sánchez con Escarra Republicana de Cataluña. El país recoge que la reforma del delito de malversación PSOE y Escarra Pactan bajar penas, pero discrepan sobre su alcance. El gobierno sostiene que no, se, que no despenaliza el proceso, como asegura Escarra. El castigo por desviar fondos sin ánimo de lucro será de uno a cuatro años. Y también recoge que la ley trans sigue adelante sin la enmienda socialista. El, la ABC, el periódico ABC en portada recoge esta misma noticia diciendo que Sánchez consuma su pacto con Escarra para que Junquera se presente a las generales. Acuerdan rebajar el delito de malversación mientras el Tribunal de Cuentas activa el juicio contra los cabecillas del proceso por el dinero defraudado. Y los socios del Gobierno establecen las bases para la independencia. Un referéndum con el 50% de participación, 55% a favor del sí y voto a partir de los 16 años. El mundo dice en portada el peso de pacta con Escarra dejar impune La malversación del 1 de octubre hace que sea casi imposible que se castigue con cárcel un desvío de dinero como el del Proces y Junqueras anuncia su próxima exigencia, un referéndum legal y válido con 50% de participación. Cinco exministros socialistas denuncian que se estimulan acciones contra la Constitución y la razón... Recoge este, esta misma noticia. Moncloa utiliza la malversación para afianzar su relación con Escarra. El objetivo no es tanto ganar elecciones, sino consolidar el poder en España y Cataluña en la próxima legislatura. Prevé enterrar el bloque secesionista catalán y asegurarse la estabilidad y el porvenir en Madrid. Así recogen los diarios principales esta noticia, pero también coinciden en eh, señalar en portada pues, eh, cómo están ardiendo las calles en Perú. Las protestas en el país, dice, sumen Perú eh, en el caos, pero la presidenta prevé seguir hasta 2024. ABC en portada también eh, trae por, eh, las protestas callejeras con la policía y y nos cuenta en titulares que Perú se enfrenta a la revuelta de los partidarios del cierre del Congreso. El ejército tiene que intervenir para recuperar el aeropuerto, tomado por miles de manifestantes que también cortaron carreteras en todo el país, exigiendo elecciones inmediatas tras el autogolpe fallido de Castillo. El Mundo trae también eh, fotografías de los protestantes y la policía. Partidarios de Castillo toman dos aeropuertos. Y la razón en portada nos trae otra noticia. La cena de Navidad del Partido Popular ayer en Madrid y una imagen de unidad de Ayuso con Fijó, nosotros o Sánchez, la conjura de Fijó y Ayuso. Los populares llaman a una revolución en las urnas. El país en portada, además de las protestas de Perú, trae también la fotografía de un hombre ahorcado en una grúa en una ciudad de Irán, que, y nos cuenta que Irán trata de aterrorizar a los disidentes con ejecuciones públicas. Y en cuanto a los casos de corrupción que están salpicando a la Eurocámara, el país dice que la policía belga registra la Eurocámara en Bruselas por los pagos de Qatar. Son algunas de las portadas de este martes y 13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 Het is een missatje van Elche en Ajuntament d'Elche. Ja weet La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Con el lema, el futuro del Levante está en juego, los regantes han convocado la primera movilización este viernes en Murcia ante la delegación del Gobierno para intentar salvar el trasvase Tajo Segura de esos recortes de caudales previstos una vez salga publicado en el BOE el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en el Consejo Nacional del Agua con la abstención, y esto es lo que más ha dolido, del Gobierno valenciano. Ayer estuvo en Valencia la ministra Teresa Rivera y apeló a que no se abra una guerra del agua y defendió de nuevo el incremento de los caudales ecológicos del Tajo, unos incrementos que según el informe de la Abogacía de la Generalitat no se han fijado con los informes sobre las consecuencias socioeconómicas y el presidente Chimo Puch no entiende que ahora no se respete ese acuerdo que dijo que alcanzó para garantizar la supervivencia del trasvase. ...pues vamos a intentar hablar de ello con Ángel Urbina... ...presidente de una de las comunidades de base... ...de Riego del Levante, del Cuarto Canal... ...y presidente de la sala de San Enrique... ...muy buenos días Ángel. Buenos días. Bueno, pues las protestas de que comienzan esta semana... ...¿servirán de algo? Bueno, vamos a intentar... Eh, ...por lo menos plasmar en la calle... ...ya que en los documentos no nos no han hecho caso el desacuerdo de las decisiones que se están tomando por parte de casi todos. En primer lugar, el, el acuerdo que dicen que se llegó entre la Generalitat, Murcia y el Ministerio sobre un decreto para, para vigilar un poco los, los incrementos de los cadáveres ecológicos eh, vamos fue, fue un robo pero aparte el propio documento es, eh, está hecho una, una trampa mortal porque nos dejaban la solución para dentro de dos años pero prácticamente nos hacían responsables del mantenimiento del caudal ecológico desde Volarque a Valdepeñas 300 kilómetros del río Tajo cuando en medio tenemos el río Jarama, el río Guadalama, el Tieta, etcétera, etcétera, etcétera. Era un, técnicamente una trampa que, con buena intención, supongo yo, los negociadores de la mitad lo entendieron, pero era, era imposible. Nuestra responsabilidad como usuarios del Tajo, del Alto Tajo, es el mantenimiento de las masas de agua que va desde Molarque a Araujo, que son 100 kilómetros. Después de la juez para allá, es otra responsabilidad que no es nuestra. Y en ese tramo, desde históricamente, tiene los controles, la del, del Tajo, los caudales de agua en cantidad y calidad son inmejorables Por eso, técnicamente, eh, hemos alegado para que no se modifique. Y encima ahora, la propia abogacía de la Añeitad a instancia de los regantes ¿eh? muy fuerte porque decía el secretario de estado tenemos que cumplir las sentencias tenemos que cumplir las sentencias perdón perdón ya estás estás diciendo que la propia los servicios jurídicos del gobierno valenciano reconocen lo que vosotros ya estabais alegando desde el principio pero es que encima es maquiavílico porque la abogacía del estado lo hacen eso para defender el acuerdo de editar Que no, no es correcto, porque la, la abogacía del Estado ahora se ha leído cinco sentencias ¿eh? que, que han ido llegando desde que se publicó el Párrafo del, del Tajo en 2016, a instancias de, de pueblos del Tajo, eh, Toledo, etcétera, etcétera, donde efectivamente el Tribunal Supremo decía que hay que poner, asignar un caudal ecológico. Porque en el plan del 2016, el de ecológico lo llamaba caudal mínimo. Y eso eh, simplemente era cambiar el apellido. Ni decía que hay que incrementar el número, ni decía eh, otras historias. Lo que sí que decía, llamar literalmente, es que a la hora de establecer esos caudales hay que tener en cuenta... Bastantes eh, variables, no solo ecológicos, sino también socioeconómicos, y que cuando se fije que no sean como una idea caprichosa, sino con argumentos técnicos cualificados. Cosa que no ha ocurrido, eso sí, lo que dice la sentencia del Supremo es que eh, si se fija el caudal mínimo como se ha fijado en el plan del Tajo se aporten esos informes de las consecuencias socioeconómicas que traerá el incremento del caudal ecológico y por eso ahora parece que ustedes estaban diciendo desde hace años ahora el gobierno valenciano ha caído ha, ha, ha, ha presentado esos informes para defender algo que él eh, ¿En qué situación se queda? Porque el Gobierno valenciano se abstuvo a la hora de aprobar el plan del Tajo. ¿Puede ahora recurrirlo con esa abstención? No se puede recurrir. Hay que, hay que llegar a que se apruebe el plan ideológico por el Consejo de Ministros y luego hay que recurrir, como así haremos los regantes. Pero es que el proyecto en el cual decía Añaita que estaba de acuerdo no dudo de la buena voluntad pero era una trampa mortal no se puede aprobar ese proyecto aunque lo diga la militar ese proyecto es una trampa mortal porque te dice suba ahora 7 que ya te quita 32 hectómetros y que dentro de, de, de dos años se mide ¿eh? los cuadros ecológicos desde Molarque a Valdecañas 300 kilómetros Eso va a ser imposible. Imposible. Y por eso vamos a ir el 16 a Murcia, que es para mañana, y que, o sea, el viernes, mejor dicho, y el 21 estamos cerrando una manifestación a Consel de Valencia. Vale, la ministra decía ayer que no se puede abrir la guerra del agua por este asunto. ¿Ustedes la van a abrir? Lo está provocando ella. Lo está provocando el Ministerio porque está haciendo la filosofía que hizo Cristina Narbona desde 2010. Quitar trasvase a cambio de saladoras. Y está haciendo eso porque va a incrementar los calores ecológicos en un tramo que técnicamente no hace falta con el solo objetivo de vaciar los envases de Peñas y Buendías y hacer... ...prácticamente inviable el trasvase. Pues esta es la situación del trasvase de Tajo Segura. Eh, y la del Júcar Vinalopó, eres eh, presidente de la Comunidad Central de Usuarios. ¿En qué momento está ahora el trasvase, tras esa sentencia? Vamos a ver, en eh, Júcar Jucar Binalopo tenemos dos, dos temas que queremos selegarlos... ...pero que es imposible, claro... En primer lugar, estamos negociando un convenio hace ya meses que va muy avanzado. Ahora está viéndose los trámites en, en el Consejo de Estado y en todas las historias por ahí para conseguir un precio para regar de 24 céntimos durante 10 años. Es un gran acuerdo y ya este año estamos regando a 30 céntimos. Pero ya estamos regando. Por fin estamos regando los Jucaminolos. Ahora bien, estamos siempre luchando con este dicho trasvase, es cuando se aprobó el plan hidrológico anterior, pues en la Junta Central teníamos unos caudales asignados en el envase de Bellus y, en fin, y, y bueno, y el agua que, que está viniendo ahora. Y es perceptivo, dice la ley de aguas, que en las en la juntas de explotación como las juntas de vecinos, por ejemplo, Tienen que estar asentados en una mesa todos los usuarios del de, de agua, del sistema, como el ejemplo que he puesto, sentados todos los propietarios de la comunidad de vecinos. Y a nosotros, pues no nos, nunca los citaban, nos han despreciado. Y en el año 2018, un poco enfadado, nos pues escribimos una carta al presidente del JUCA, que era Manuel Alcalde, diciendo bueno de que en la próxima junta de explotación del sistema de Jucar nos tenía que llamar porque éramos usuarios consolidados. bueno pues tardó en contestarnos y el principio del 19 nos mandó una carta bueno pues muy muy iba. aparte de decirnos que no que no nos iba a llamar no o sea, bueno pues no hay tiempo para más nos queda un sí. minuto Con eh, pues recurrimos y el, y el Tribunal Supremo nos da la razón, con los cuales nos tienen que sentar en la mesa. Pues sí. esperemos, esperemos que, que pronto se resuelva, que se garantice el futuro del trasvase Tajo Segura y que comience a funcionar el trasvase Jucarvina Po. Gracias, Ángel. Gracias, buenos días. La Glorieta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 ...pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana... ...a la tercera y última hora del programa La Glorieta... ...de este martes 13 de diciembre... ...hoy vamos a tener los cielos muy nubosos... ...por lo que no se descarta que se escape alguna gota... ...sobre todo por la tarde... ...las temperaturas siguen siendo altas, elevadas... ...para esta época del año... ...hoy alcanzaremos una máxima de 20 grados... ...ahora tenemos 18,2 grados de temperatura... ...y sigue subiendo el termómetro de TELES... ...y en martes y 13...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 ...en caso de que hoy no se alcance... ...el acuerdo del convenio colectivo... ...estaremos pendientes como también lo estamos en... ...todo preparado lo tenemos para asistir esta tarde... ...a ese nombramiento de hijo adoptivo... ...del vicario episcopal en el Gran Teatro... ...lo vamos a retransmitir en directo... ...y Telel ya está preparada para recibir... ...los alimentos de nuestros oyentes... ...alimentos no perecederos y también de las empresas... ...de Elche para suministrar a los comedores sociales... ...productos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 Hoy les contaremos que los pediatras del Departamento de Salud del Vinalopó prevén un invierno con hasta un 60% más de incidencia en virus respiratorios entre la población infantil. También que la empresa Mixta Delge va a pedir una subvención de casi 8 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para digitalizar toda su red de contadores del agua potable en el municipio.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 también en ingresos en planta y en la UCI, que el virus estrella es el respiratorio sincitial, responsable de infecciones como la bronquiolitis en menores de dos años. Las causas son la retirada de las mascarillas, el aumento de las actividades sociales, la relajación a los contactos,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 Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, cerebrovasculares y los ancianos frágiles constituyen los colectivos más vulnerables para padecer disfagia. Ayer se llevaron a cabo actividades en el Hospital General, como la realización de vídeos informativos que se subieron a las redes sociales y mesas con charlas sobre esta patología. Además, se contó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 En la actualidad, solo el 27% de los contadores del agua potable del municipio son inteligentes. Por ello, la empresa mixta iWestelch eh, pues, eh, quiere llegar al 100% y por ello ha pedido una subvención a los fondos europeos Next Generation de casi 8 millones de euros. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días.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 Gracias, Marga. Y nuestra compañera Iciar Martínez estuvo ayer en la presentación de las nuevas instalaciones del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche. Se han cambiado a los pisos azules a lo que antes era Hacienda. Muy buenos días, Iciar. Cuéntanos.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 ...y el Partido Popular ha criticado... ...que el equipo de gobierno vaya a devolver... ...unos 77.000 euros de una subvención de la Generalitat... ...concretamente recibió el Ayuntamiento... ...unos 380.000 para mejorar el Colegio La Galia... ...dentro del Plan Edifican... ...y al acabar este proyecto, las obras... ...sobraron esos 77.000 euros... ...que para el Partido Popular no se deben devolver... ...sino destinar en otras mejoras en el propio centro... ...según José Navarro. Cabe 77.000 euros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 Y el Grupo Parlamentario de Compromiso ha registrado en el Senado distintas enmiendas para mejorar las inversiones del Estado en Elche. El senador Carles Mullet ha reclamado un incremento en los presupuestos generales del Estado para finalizar la Ronda Sur en 19 millones de euros, otros 30 millones para las conexiones ferroviarias, de, ferroviarias del aeropuerto, además de fomentar el Museo de Arte Ibero y la cesión de la Dama por 3 millones de euros. Unas iniciativas con las que lograr además la cesión definitiva del busto, también ...saca la petición de una inversión estatal de un millón... ...para la promoción y salvaguarda del Palmeral... ...y una subvención nominativa al Misteri de, de 120.000 euros.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 El pasado mes, algo más de 900.000 pasajeros eh, llegaron al aeropuerto. Destaca el aumento del tráfico nacional, cerca de 142.000. Aún así, el tráfico internacional continúa siendo el mayoritario. Durante el pasado mes, se contabilizaron cerca de 764.000 viajeros, lo que supone recuperar un 94,4% del tráfico registrado hace ahora tres años. Mientras que el mercado internacional evoluciona positivamente y recupera el 83,8% del tráfico, con 10 millones y medio de viajeros acumulados. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial persianera.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 Jingle bells, jingle bells, y que el 2023 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Oh, un año próspero y cargado de sonrisas para todos. En el que te contemos buenas noticias, las que te gustaría escuchar. Desde Teleelch en Radio Marca, os deseamos feliz Navidad y un gran 2023. Oh,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 Uno, podemos ayudar a muchos. Sponsors oficiales Ernesto Joyero, Restaurante La Posada, Piscinelia, Juan Fran Franasencio, Elche Vilas, Amal Sol, Método Cristina Petrati, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor y Grupo Paredes Automoción. Colaboran Concienciate, Pantatronic y Ayuntamiento de Elche. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate.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 Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh! All oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y con este villancico pues vamos a dar la bienvenida a la responsable, a una de las responsables del equipo de gobierno, Esther Díez, que es portavoz de Compromís. Muy buenos días, Esther. Buenos días. Y de la oposición tenemos a la representante del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días, Ros. Además, te damos la bienvenida, mmm, sobre todo porque teníamos muchas ganas de verte ya en persona. Muchas gracias, has ya poco a poco. Has estado varios meses de baja. Sí. Bueno, pues eh, ya estás eh, preparada y nunca has estado desvinculada de la, de la actualidad local, por lo que vamos a hablar... Y queremos comenzar primero hablando del de plan estrella que lleva este R10, que le lleva muchas críticas, pero también muchos aplausos. Y es poner en marcha el plan de movilidad y, sobre todo, hacer ver a los ciudadanos que deben aparcar el coche y utilizar más la bicicleta y el transporte público. Un plan de movilidad, además, polémico, porque incluye esa, el fijar esas zonas de bajas emisiones ...que prohíbe la circulación en determinadas zonas de la ciudad... ...a vehículos antiguos, anteriores a 2002, ¿no? Oh. Esther, explícanos qué prohibición, los que tenemos coches antiguos, ¿qué, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, primero son eh, dos normativas diferentes, por una parte el plan de movilidad que regula qué medidas implantar para alcanzar una reducción de las emisiones contaminantes hasta del 50% en el año 2030 y por otra parte el desarrollo, la implantación de la zona de bajas emisiones, que es un proyecto que hay que poner en marcha porque estamos obligados, las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que eh, activarlo a partir de 2023 y en eso está Estamos trabajando en estos momentos. No estamos trabajando en estas restricciones. Eh, de momento, lo que tenemos presentado en la subvención europea. es la implantación. de toda la maquinaria, digamos, que hace falta. ...para mejorar el control del tráfico en la ciudad... ...instalación de cámaras, instalación de software... ...instalación de control de máquinas de control ambiental... Eh, ...y eso nos va a permitir regular el tráfico... ...según las necesidades, es verdad que en nuestro municipio... ...no se dan situaciones críticas como en ciudades más grandes... ...como Barcelona y como Madrid... ...y por tanto estas restricciones no habrá que implantarlas... ...de manera habitual, solo puede ser que en algún caso... ...muy excepcional, pero en todo caso digo lo importante es que tengamos, dispongamos de los medidores de, de esa calidad del aire y conforme a eso poder adoptar las políticas necesarias eh, para eh, después eh, hacer esa regulación del tráfico, habrá que desarrollar una ordenanza que en todo caso en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias se está trabajando para que pueda tener un criterio común con el resto de ciudades españolas, pero no estamos en esa fase todavía, como digo, ahora trabajando yeah. en eso, en, al final en, en la parte más vinculada al software significa que gane quien gane en las elecciones y formen el próximo gobierno están obligados por ley a fijar esas zonas de emisiones, de bajas emisiones? Sí, efectivamente. De hecho, el municipio de Alicante, donde gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos, está trabajando en un proyecto de 4 millones de euros para implantar también esa zona de bajas emisiones. Pero, insisto, Elche no es una ciudad que tenga eh, datos preocupantes de contaminación ambiental y, por tanto, no habrá que hacer el tipo de regulaciones que hacen las ciudades grandes, sí que desde luego vamos a seguir... ¿Eso trabajando? significa que no vais a prohibir la circulación en determinadas zonas de vehículos antiguos? Para que los oyentes nos entiendan, esa prohibición se tiene que llevar a cabo, eh, sobre todo si hay... Eh, indicadores ambientales que exigen que tenga que reducirse el tráfico porque se están detectando eh, pues, picos muy altos de, de contaminación. No es algo que se dé de, de manera habitual. Indicadores en esa ambientales que vosotros ya habéis pedido una subvención para colocarlos. Efectivamente. Pues es importante saber dónde están esas zonas de bajas emisiones. ¿Centro de la ciudad? Eh, sí, desde luego la almendra central digamos de, de la ciudad va a ser de las prioritarias, eh, obviamente tenemos que mejorar la calidad del aire de manera global sobre todo en el casco urbano que es donde se concentran la mayoría de emisiones contaminantes eh, pero eh, digamos que tenemos diferentes áreas, ¿no? Desde ese un círculo concéntrico que, que empezará en el centro y que irá expandiéndose a los diferentes barrios. En todo caso, insisto, en esta primera fase, desde luego, a de poder contar con los medidores, que es lo importante. Además, una ciudad del futuro, pues, tiene que poder contar, ¿no?, con esos datos y poder hacer esa gestión ágil y dinámica de, del tráfico. Pero no lo planteamos desde un punto de vista de las restricciones, sino desde un punto de vista de garantizar que esa calidad del aire sea pues, lo mejor posible. ¿Tienen los datos de la antigüedad del parque móvil de Elche? Sí, existen porque obviamente como hay un padrón de vehículos en la ciudad para pagar ese impuesto, eh, pues existe. Lo que pasa es que yo ahora en estos momentos pues uh -huh. no tengo los datos. Eva Crisol, vosotros desde la oposición, ¿cómo miráis ese plan de movilidad sostenible? Bueno, yo me, me alegra que externo haya sido alarmista porque yo creo que el, el mensaje que hay que lanzar cuando, cuando se escucha que, bueno, que se va a prohibir la circulación de determinados vehículos, que se van a crear zonas con restricciones, bueno, pues sí que es verdad que no podemos alarmar a la ciudadanía eh, porque parezca que esto es que la contaminación es eh, está exorbitada, ¿no? que es grave. no Sí que es cierto que Elche es una ciudad pues, que tiene un, buen, un gran pulmón verde, tenemos un palmeral que evita también esa contaminación y, eso, y que esos índices de de contaminación no sean tan elevados... ...también es cierto... Eh, ...ha dicho Esther que, que se va a empezar por el centro... ...pero bueno, tenemos que también tener en cuenta... ...que el centro es una de las zonas... ...que se ha empezado a peatonalizar... ...y que a lo mejor... Sí que es las zonas colindantes al centro, ¿no? Calle de Ángel, etcétera, que sí, Ángel, etcétera, que, sí que son calles, eh, bueno, pues por las que ahora hay mucho tránsito y que precisamente los vecinos están exigiendo, pues que se reduzca por el tema de la contaminación, exceso de velocidad, etcétera. Bueno, Pero bueno yo ante todo no creo, solo eso, en la calle bueno, Ángel hay un el problema. Peligro, el peligro que tenemos también. un accidente mortal, exacto. un atropello, hubo. Sí, pero bueno, no estaba vinculado con ningún tema de seguridad de la calle. Entonces, yo creo, yo creo que sí que es verdad que, bueno, pues que habrá que tomar esas medidas, porque además eh, nos vienen impuestas a nivel nacional, pero que, como dice externo hay que ser alarmista, Elche no es una ciudad que tenga un exceso de contaminación, y por lo tanto, pues bueno, habrá que ir eh, implementando todas estas medidas poco a poco. Lo que sí que es cierto es que es verdad que tampoco puedes obligar a la gente que venda sus coches y que se vale. compre coches nuevos, para que, que eso los... es un debate para que, está que lo... Para que los oyentes nos entiendan, la zona de bajas emisiones no se limita solo a hacer restricciones de tráfico, sino que eh, el poder eh, marcar itinerarios alternativos para que los coches vayan sobre todo por las circunvalaciones, que es lo que buscamos, generar más zonas peatonales, E instalar más carril bici, más estaciones de bici, todo eso implica trabajar en la zona de bajas emisiones en la línea en la que estamos haciendo en los últimos años y por tanto el objetivo desde luego es trabajar más en esa parte de ofrecer la alternativa que en esa parte de restringir. En todo caso hay que tener en cuenta que es verdad que eh, en Elche no hay una, unos datos ambientales que sean excesivamente preocupantes pero desde luego tenemos margen para la mejora y en eso está muy vinculado en hacer una, una ciudad saludable y garantizar esa calidad de bici a nuestros vecinos y vecinas. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha rebajado mucho lo, esos umbrales tope de, de emisiones contaminantes respecto a lo que había años anteriores. Y yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, más allá de lo que marque la norma de la Unión Europea, caminar hacia ese límite que establece la Organización Mundial de la Salud, porque al final se trata de asegurar que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir en barrios y pedanías lo más saludables posibles. Bueno, yo no, yo no quiero ser reiterativa, pero es que precisamente, eh, porque Esther siempre dice que estamos en el mismo tema, yo precisamente últimamente no he cogido el coche, pero es verdad que hoy he tenido que coger el coche por determinadas circunstancias y bueno, se están implementando carriles bici, Y hay zonas eh, de la circunvalación y zonas, eh, arterias principales de nuestro municipio que están completamente atascadas a la, a la hora punta. Yo no sé si es por el carril vicio o no, pero lo cierto es que eh, hay determinadas vías principales que, que, que además son arterias principales para salir y entrar del municipio que están colapsadas. Y yo hablo... Eh, Con conci ...a conciencia porque es verdad que hoy lo he vivido... ...y entonces para desplazarte por ejemplo a un hospital... ...tienes que salir media hora antes... ...porque si no, no llegas a la hora determinada... ...y entonces habrá que también darle una vuelta... a ...esa reordenación del tráfico... ...y ver pues cómo lo hacemos de tal manera... ...que no nos perjudiquen esos carriles bici... ...en vez de beneficiarnos nos perjudican... ...porque bueno, es verdad no. que hay más tráfico. Una reflexión que es la que toca hacer en el siglo XXI... ...en esta ciudad el 80% de las emisiones contaminantes... ...provienen del tráfico privado... ...y vivimos en un contexto de emergencia climática... ...que afecta a la salud de las personas. Y los políticos tenemos que ser representantes valientes... ...que no, no piensen en las próximas elecciones... ...sino en las próximas generaciones... ...y aplicar las medidas que pertocan desde la responsabilidad. En este sentido... ¿Hay atascos en el Che en, determinadas, eh, en determinados minutos muy concretos de entrada o salida de centros de estudios o trabajo? Sí, como en el resto de ciudades españolas y muchas ciudades europeas. ¿Cuál es la solución? ¿Aumentar la capacidad para que pasen los coches? No, porque al final lo que vamos a hacer es tener cada vez más vehículos. Es que lo, que que, lo que hay que hacer es aplicar, aplicar alternativas. Y eso pasa por generar carriles bici, generar carril bus, aumentar las líneas de autobús en lo que estamos trabajando en estos momentos, que recuerdo que en unos meses será una realidad la nueva línea M, cambiar esa flota con vehículos híbridos y ecológicos generar entornos peatonales ensanchar aceras, no hay fórmulas mágicas si obviamente la vía pública da para lo que da, se trata de escoger el modelo y yo lo tengo muy claro, lo tenemos en compromiso y lo aplicamos así en el gobierno municipal queremos caminar hacia una ciudad verde y eso se hace con medidas decididas Bueno, medidas decididas, un momentito una puntualización sí. y luego en el, pleno te, en el pleno hacemos una pregunta pidiendo si se van a finalizar eh, y se van a pintar unas zonas de, de un carril bici para señalizarlo y me dice que, que eso no, que eso todavía no. no, Entonces, no es verdad. Prima la seguridad no es verdad, prima primero. No es verdad. Dije que lo íbamos a hacer a partir de enero, que es cuando se activa bueno, la oye. partida, porque en estos momentos, como ya he actuado en repintar diferentes carriles bici, la partida se ha agotado a partir de enero. Volveré a tener una partida de mantenimiento y lo repintaré. Lo que dije es, me sí, llama la sí, atención, porque precisamente lo que estaban haciendo la oposición era proponer que se eliminara esa partida del presupuesto para destinar el dinero a otra cosa. Entonces, dije... Me llama la atención que bueno, al mismo es, tiempo se pida eliminar un una partida bici, y pedir que repinte los carriles. Es, pero en ningún caso dije que no. Dije que a partir de enero mm. porque es cuando vuelvo a tener la partida. No, pero se trataba de un tramo de carril bici que acaba de ponerse en funcionamiento. Lo lógico es que cuando mm. se pone en funcionamiento esté completamente... Y además, yo... ahí no digo que no quiera que esté en contra de ese carril bici. Digo que ahora mismo, como está, es un peligro, porque no está bien señalizado, no está bien indicado. ¿De qué carril eso, bici habla? El carril bici que baja de la Basa del Moro hasta la Avenida Alcante, de uh -huh. la antigua estación de autobuses, el que ese, hay el del ese, ese, no, ese no es nuevo. Ese es un carril bueno, bici. Bueno, el carril bici que se acaba de poner ah, vale, en marcha con el orden del vale, rastro. Sí, en ese cruce. Que en todo caso de, uh -huh. sí, que se lo ha hecho la Concejalía de Urbanismo, igual, que se acaba se de terminar ahora. Digo, pero de, de todas otra. maneras, eh, si queda alguna parte por mejorar, estará computable en ese caso a la obra que se acaba de hacer, pero... pero es, y es, y es otra, una zona otra cuestión, hablando de em, actuaciones sostenibles, ¿qué le parece el orden Rastoy? ¿Cómo ha quedado? ¿Se bueno, va a inaugurar algún día? Bueno, esto es la Concejalía de, de Urbanismo quien tiene que indicarnos y no sé, me imagino que a lo mejor pues, a, a, queda pendiente de alguna actuación para hacer esa recepción de, de las obras, que aunque aparentemente por pues, este finalizado queda alguna pequeña intervención. Yo creo que la actuación es positiva porque se trataba de recuperar ese espacio verde que precisamente demandaban los vecinos y vecinas del entorno de dar continuidad a la conexión de los huertos de la zona norte y de la zona sur del Palmera en una zona que además pues, sigue teniendo una funcionalidad también de, de parque como tal, ¿no? que es eh, lo que tenía una parte de la parcela anteriormente. Es verdad que se nos han trasladado al, algunas quejas por cuestiones de, de accesibilidad y estoy convencida pues, de que la Concejalía de Urbanismo se está tomando nota de estas cuestiones para ver lo que se pueda mejorar. Bueno, quejas yo he recibido muchísimas del de, de, de huerto. En general, la gente dice pues, que, por ejemplo, falta protección eh, porque bueno, no, está hecho como to, la, no se ha hecho la, la actuación como la mayoría de los huertos tradicionales. Hay una zona que es verdad que está muy libre y y hay mucha altura, y los vecinos se quejan eh, de que esa diferencia de altura puede causar accidentes pues, con niños que van con un patinete, porque es verdad que por esa zona hay muchos niños con patines, con bicicletas, y que pueden caer a esa zona que, de diferente altura. Y luego, en segundo lugar, lo que he dicho del... De del carril bici y luego otra queja que además que se nos traslada y que le resulta muy incómoda y volvemos otra vez al tráfico rodado es que eh, el acceso a la avenida Alicante, a la otra parte de la ciudad para salir eh, por ahí, pues como se ha cortado el tráfico por esa zona eh, bueno pues se condensa mucho más el tráfico por ejemplo por la calle Martín de Torres y se crea muchísimo más tráfico porque hay mucha gente que tiene que dar la vuelta por Martín de Torres y ahí hay muchas mañanas que, que se crea mucho tráfico y luego hay un carga y descarga que eso es una queja eh, que nos trasladan a diario, un carga y descarga de un establecimiento comercial... Que bueno, pues que corta todo el tráfico, porque hay una zona que, un carril que se, que se reduce, que se limita, que se que se pasa de dos a un carril y luego el carril que es el carril que se debe circular es donde está el car carga, por lo menos hora y media las horas punta. Entonces, pues son cosas que quizás, yo no digo qué concejalía o cuál sí o cuál no. Son cosas que se deberían de haber replanteado o que a lo mejor ahora se están replanteando, una vez que está finalizado no, no. y que se están encontrando esas. A, a, aparte del tema de, de la urbanización como tal del, del huerto, o sea, al final hay que pensar que hemos ganado todo ese entorno peatonal de conexión entre las bueno, dos partes ver, del palmeral histórico. de los vecinos porque no tienen aparcamiento, si no había antes, que era una zona que tenía aparcamiento. Uh -huh. Así que una de las quejas es que se podía haber hecho un aparcamiento subterráneo y encima el huerto. Un aparcamiento subterráneo tiene un coste bueno. de varios millones de euros. Eh, la obra está además eh, metida dentro de la subvención europea de la estrategia DUSI, que no eh, paga el hacer aparcamientos. Lo digo también porque, bueno, pues cuando uno está en la posición habla muy alegremente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eh, el, lo que hay que tener en cuenta a la hora de, de gobernar. Y eh, obviamente eh, hay que poner en valor también lo que hemos recuperado con toda esta actuación que digo de conexión entre los huertos del palmeral histórico, que estamos pacificando una zona que está en el corazón de la ciudad, uh -huh. que hasta hace poco funcionaba como una carretera nacional todavía, quiero recordar, uh -huh. y que además afectaba a toda esa parte del palmeral histórico eh, protegido por el patrimonio de la humanidad. Se trata de llevar a cabo actuaciones que pacifiquen el tráfico, que generen más zonas peatonales que permitan renaturalizar el entorno es... y, y Y eso cambia hábitos, es verdad, ¿no? Y a veces eh, es difícil, pero yo creo vale. que hay que poner en valor lo que conseguimos. ¿Está pacificado el tráfico en el Carrer Ángel, en la calle Ángel? La calle Ángel <risa> tiene algo más de tráfico desde que se ha petronizado la corredora. ¿Ha absorbido los 5.000 vehículos que estaban pasando por la calle corredora? No. Eso nos dicen los datos que tenemos. De hecho, mañana vuelvo a tener una reunión con las vecinas de la calle. Eh, nosotros hemos llevado a cabo actuaciones a lo largo de estos últimos años. Ya antes de que fuera la limitación a 30 km por hora se introdujo en la calle, se reforzó la señalización vertical y horizontal. En los últimos meses hemos recrecido además las orejetas en los pasos de cebra para ganar en visibilidad para los diferentes peatones. Hemos ofrecido también el instalar diferentes semáforos en la calle, en dos cruces semafóricos, pero los vecinos pues, nos han trasladado que preferían que no los instaláramos. Aún así, la preinstalación está hecha por si cambian de, de opinión. Eh, hemos retranqueado también algunos de los pasos de cebra para ganar en seguridad para los peatones. Hemos tenido una reunión hace poco donde las vecinas nos han planteado algunas mejoras y, precisamente, mañana hemos quedado para ver de concretar estas medidas que podremos poner en marcha en las próximas semanas. Bien, eh, esto es en cuanto a la movilidad. Vamos a hablar del de pleno que ha solicitado el Partido Popular para reprobar al gobierno de Chimopuch por la abstención en el Consejo Nacional del Agua del Plan Hidrológico de, del Tajo. ¿Por qué la consejera de Compromiso se abstuvo? Pues eh, yo creo que será ella ¿no? quien tiene que explicarlo, porque en todo caso conocen la línea que tenemos desde Compromís Pérez, que es apoyar las demandas que tienen nuestros regantes. Es un uso que hacemos más que aprovechado de ese agua que nos llega del trasvase, una agua que necesitan eh, nuestros agricultores y agricultoras para la viabilidad al final de sus cultivos y nosotros hacemos ese apoyo claro a la producción del Camp dels por tanto yo puedo decir lo que opina el grupo municipal y es hacer esa defensa de, de los intereses como hemos llevado a cabo siempre eh, cada vez que, que hemos tenido oportunidad, además creo que en uh -huh. esto la corporación municipal nos hemos pronunciado de manera unánime siempre, siempre que hemos tenido oportunidad, yo sé que al Partido Popular pues le gusta mucho, ¿no? intentar rentabilizar eh, estas diferencias que a lo mejor pues pueda tener eh, uh -huh. el Partido Socialista con otras comunidades autónomas donde gobierna, pero el propio Partido Popular también en otras comunidades donde gobierna, entonces, Eva, eh, yo vale. creo que lo importante es poner en valor la unanimidad de los grupos municipales. Está de acuerdo. Eh, ¿Va a servir de algo eh, este pleno extraordinario, que ya mm. ha convocado el alcalde para el lunes? Pues sinceramente yo creo que no, porque la, la bueno no sé cuál es la, la intención uh -huh. ¿no? del Partido Popular a la hora de... de la solicitar. reprobación del gobierno de Bueno, Chimopuch. sí, pero, pero finalmente... Y compromiso. Ya, pero nosotros hay que tener... En la política municipal hay que tener algo muy claro, y en eso, Esther, es verdad que, que ha sido... Clara, clara y concisa al explicarlo. Nosotros podemos tener eh, a nivel nacional un posicionamiento determinado por determinadas circunstancias sí. pero, y en unas comunidades autónomas me imagino que defendiendo los intereses de sus propias comunidades pues pues votarán unas cosas que a lo mejor son diferentes a las que votamos aquí, ojo que no significa que esté, que esté de acuerdo, pero nosotros desde Elche lo que tenemos que defender es los intereses de los ilicitanos y de nuestro campo independientemente de lo que pase en, en Valencia o lo que pase en Madrid, y, mucha, y, y esto se ha manifestado por ejemplo con la Universidad Miguel Hernández de Elche, uh -huh, uh -huh. Eh, con el tema también de la Facultad de Medicina, yo creo que aquí todos teníamos que estar de acuerdo independientemente de lo que votaran nuestros compañeros de Valencia por ejemplo, porque, pero no todos han estado de acuerdo bueno pues ahí es uno, el, ahí los políticos tenemos que recapacitar y ver qué intereses no. defendemos, si los nuestros o los de nuestro partido. El Partido Popular también, junto a Ciudadanos y Vox, eh, presentaron en, la último, en el último pleno de los presupuestos, otra petición de reprobación para la concejal de fiestas Mariola Galeana Bueno, a ver, la gestión de Mariola Galeana está más que cuestionada desde las fiestas de agosto. Ha sido eh, una carrera de fondo para nosotros no, desde luego, porque estamos en la oposición pero Para, la, para el equipo de gobierno sí. Y yo lo tengo claro y además lo sé eh, que ha sido muy complicado eh, junta extraordinaria tras junta extraordinaria ir aprobando cosas eh, deprisa y corriendo porque no se llegaba. Entonces ya empezamos eh, en agosto eh, con esta situación a la... Y teniendo en cuenta que a la señora Galeana le dio totalmente lo mismo, o sea, le, le daba igual, le daba igual lo que pasara, ella hacía y deshacía como ella quería o no hacía, y los demás que les resolvieran los problemas. Con el tema de los trajes de, de las reinas y de las damas de las fiestas ha pasado tres cuartos de lo mismo. A mí no me vale que se diga que es que el expediente estaba, pero se quedó en el limbo informático pendiente de firma, porque yo ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, tú eres responsable de una área, eres el último responsable y tienes mm. que... Ex, eh, bueno, pues responder por la gestión que se hace en tu área y luego veíamos el otro día también el tema de la feria de Navidad ahí sí. han salido los, los feriantes diciendo que era responsabilidad suya, pero no sé yo creo que el señor González tenía que haber tomado determinaciones, alguna determinación al respecto, y otra cosa eh, un pleno en el que se reprueba una concejal eh, que se le piden explicaciones y que no sea ella misma la que se defienda, que tenga que ser su compañero el que, sea, el que salga a hablar por ella en su nombre poco deja de... Poco, poco dice de ella, yo creo que ella es lo suficientemente madura y lo suficientemente responsable como para en ese pleno haber justificado ella su actuación, que, que no lo hizo, pero bueno, ya nos explicaron otros compañeros lo que había pasado. Esther, ¿se puede defender la gestión de la concejal de fiestas? Bueno, eh, Primero quiero puntualizar una cosa y es que previamente la oposición había pedido la comparecencia de la concejala y ella había comparecido meses antes para explicar eh, esta gestión de las fiestas. Saben que, que yo he dicho en anteriores ocasiones que es verdad ¿no? que, que la gestión se podría haber hecho mejor y haber tenido más previsión a la hora de hacer las licitaciones de contratos y demás. Es verdad que a veces pues, la dinámica municipal eh, impide ¿no? que todo sea como a uno le ...le gustaría cuando está dirigiendo un área... En todo caso, yo me quedo con que las fiestas han sido muy positivas, que se han podido celebrar todas esas actuaciones, que han tenido una acogida enorme por parte de los ilicitanos y ilicitanas, que obviamente pues, también estaban con muchas ganas de recuperar las fiestas patronales después de dos años de pandemia. Y creo que lo importante es pues, garantizar que eh, para las próximas fiestas de agosto empiece a trabajarse con toda la antelación posible para que uh -huh. no haya después que, que ir con estas prisas con las que hemos ido este año y asegurar que, que todo esté en tiempo y forma y, y para eso bueno pues eh, es que fiestas, se está trabajando ya en estos momentos. es que las fiestas se sabe de toda la vida cuando empiezan y cuando acaban no, no bueno, es la verdad que, que a, principio, a no principios no. de 2022 todavía no estaba claro porque recordemos que veníamos todavía bueno veníamos la de la pandemia, pandemia pero sabíamos que probablemente este año iban a haber fiestas y, y bueno eh, difícil? Que, eh, las fiestas al final las han hecho los entes festeros, los ilicitanos. Bueno, desde luego hay que agradecerle y, a los entes y festeros y los que, que, que son han, quienes quienes hacen posible. Y los que han hecho posible que, que todo haya, haya ido las fiestas saliendo. en esta ciudad. Y otra cuestión ya para terminar, importantísima, porque eh, el compromiso propuso al equipo de gobierno rehabilitar eh, las clarisas con el dinero de la Diputación Provincial. Una propuesta que ve viable el alcalde, pero que se hace demasiado tarde al final del mandato municipal y que no sé si para la oposición... Eh, esta propuesta lo que pone de manifiesto es que son incapaces de gestionar una subvención que han aprobado ustedes, no una subvención, no. una partida presupuestaria ¿Sí? que aprobaron ustedes en el mes de mayo para rehabilitar eh, pues lo más deteriorado que tiene el convento de la Merced. Bueno, hay que decir que esta partida es una parte muy pequeñita de la rehabilitación que tendría que llevarse a cabo en este convento de la Merced, en las Clarisas, de manera integral. Eh, precisamente porque esto no se ha ejecutado es por lo que desde Compromís decimos eh, hay una solución que, vamos, a mí me parece que satisface las necesidades ya, pero que tenemos ¿por qué no se ha ejecutado? La partida bueno, pues presupuestaria esto es la, concejalía, qué la, la Concejalía de Urbanismo quien tiene que explicar por qué no se ha ejecutado En todo caso... Nosotros lo que decimos es, hay una institución que es la Diputación Provincial que quiere invertir mínimo 4,5 millones, ha dicho, para una, una institución cultural en la ciudad. Nosotros tenemos un edificio que necesita de esa inversión para ser rehabilitado, que es además una de las joyas patrimoniales de este municipio. Por tanto, aprovechemos esa necesidad que tenemos y esa disponibilidad que ha ofrecido la Diputación de Alicante y hagamos que invierta en este convento de la Merced, que se rehabilite, se recupere, se garantice que no sufre más daños un edificio como digo de altísimo valor histórico y cultural y que además podemos dotarlo de contenido, que esto es lo importante también. Eh, la Diputación ya lo explicó, el presidente en su momento tiene los fondos pictóricos tiene además el Instituto Gil Albert eh, además de, de pues una colección amplísima en otros ámbitos culturales y lleva a cabo eh, eventos de esta tipología y que mejor que disponer de un edificio clave en el municipio para que se lleve a cabo. Yo no entendería que ningún ¿Ninguno de los grupos estuviera en contra de esta propuesta. Pues se va. Bueno, a mí lo que me sorprende es esa manera de tirar el balón en el tejado del otro, ¿no? Es que esto, es que esto como es urbanismo, yo aquí no digo nada. A ver... El, no, digo además, nada, no. He bueno, no, no digo nada, ¿no? Es una he propuesta que no sabía eso. Bueno, bueno, los que, Una bueno, propuesta que tira usted propuesta? el balón también al tejado de la Diputación. Claro, no, pero hago una propuesta porque bueno, es que había, tres, había una partida presupuestaria que entre todos se supone que se tenía que haber movido y haber eh, invertido ese dinero en la rehabilitación, o por lo menos empezar el proyecto de rehabilitación de las zonas más importantes. Yo no digo que se haga la rehabilitación ya porque además el tiempo eh, bueno, en contratación va como va, pero ese proyecto y estable, crear, eh, bueno, pues hacer el contrato y, o las, eh, lo básico para poder empezar a trabajar antes de que acabe la legislatura, el hecho de que se ceda la diputación, además acabamos de recibir las mociones y hay una moción ¿no? en este pleno sí, que va sí, sí. precisamente de este, de este asunto, bueno, eh, pues como tantas otras, Nos quitamos, nos quitamos el muerto nosotros y se lo pasamos a Pero le parece a vez, mal, a señora no que eso... No no sé ah, si me parece ah, mal. Ah, vale, yo digo, final, no sé, pero ¿Eh? pues van a votar a favor? Eh? No lo sé, no me la he leído a como ah, vale, ahora vale, mismo. Vale, vale, vale. Los acuerdos que se plantean. me acaban de mandar. Bueno, los es lo que le acuerdos. acabo de decir, ¿eh? Me acaban de mandar los acuerdos, pero bueno, habrá que leérsela. a ver todo lo que sea bueno, pues habrá que plantearlo. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo en el estado en que se encuentra no puede seguir y entonces hay que hay que actuar. El tema del hotel no, no era un proyecto malo, no estaba mal, bien planteado, no estaba mal. El proyecto que plantea ahora el Partido eh, Compromís pues tampoco es un proyecto que esté mal eh, yo creo que el ayuntamiento que es el responsable era el que debería de haberse dedicado a mantener la, el convento de la Merced pero no ahora sino desde hace ocho años casi que está gobernando el Partido Socialista lo que pasó antes yo como no estaba en la corporación municipal no voy a hablar porque yo no, no, no he participado en las votaciones en lo que ha ocurrido igual que tú Pero Eso desde es que estoy en la corporación se están gobernando desde que estoy en la corporación sí que es cierto eh, que se ha dejado se ha dejado la, el convento de la Merced y su mantenimiento Éster, y ha llegado al, al, al punto en el que se encuentra Esther, ¿se puede justificar este abandono del, del único monumento público que tienen ustedes municipal de propiedad municipal? Bueno, es obvio que teníamos que haber avanzado en una mayor protección, eh, sí que se han hecho además con eh, inversiones a lo largo de, de estos años, actuaciones en la parte de la Iglesia Antigua que además pues, bueno, se han podido ver ¿no? por las personas que, que pasaban por fuera de la infraestructura, pero es verdad que necesita de más inversión. También es cierto que es un volumen de inversión que, que se excede muchas veces de la capacidad municipal para poder llevar a cabo una actuación de estas dimensiones. Y por eso Pero ustedes están haciendo de... balance, han conseguido 17 millones de euros de los Next Generation. Sí, pero. Ver, el dinero está llegando a Elche. El dinero está llegando a Elche, pero Para en que el. Llega. No, no, vaya, hay como más de 30 millones claro, en, pero en son inversiones con, hemos tenido. Son con, son convocatorias que en este caso eran de transformación urbana para luchar contra la emergencia climática y para garantizar que se actuaba en barrios vulnerables. Entonces, prioritariamente, estas actuaciones de la estrategia de UCI, de esos 30 millones de euros, tenían que ir destinados a los barrios de Palmerales, de San Antón y de Carrús. ¿vale? Lo digo porque las convocatorias, las subvenciones europeas, tienen eh, un, no objeto, ninguna, un objeto un para completo. el patrimonio en histórico? En patrimonio cultural. De este volumen, no. Porque, de hecho, hemos estado trabajando en poder encontrarla y poder ver que aplicar estas y de este volumen no existen eh, en estos momentos porque esos fondos europeos están más vinculados pues a estas cuestiones de transición ecológica, cuestiones de accesibilidad e, e inclusión también y las que están vinculadas a cuestiones culturales pues tienen un volumen un, el, bueno, to, el tope el, es mucho más bajo de la inversión que se necesita en estos momentos, por eso digo que es importante la implicación de estas administraciones, Entonces, la política estaba al final para resolver problemas, hay una institución que tiene el dinero que quiere invertir en él que además, bueno, es que no es merecemos los ilicitanos y ilicitanas y tenemos un edificio que tenemos que conservar porque está en muy mal estado y necesita una actuación urgente, pues bueno, eh, yo creo que la solución está clarísima. Bueno, pues habrá que pedir a Papá Noel y a los Reyes Magos <ríe> ese dinero. La... A ver si hacen ustedes las cartas. Luego hablaremos en, en, en una próxima eh, tertulia sí, política. Resultado de, pues, el, el resultado de ese... Porque no hay tiempo para más. Muchas gracias eh, Eva Crisol, Muchas gracias, gracias. Este Ríez. Un placer. Y nosotros eh, no nos vamos, continuamos, pues por ejemplo, disfrutando de los villancicos de la Navidad.